Después de realizar un análisis sobre las posibilidades reales para llevar a cabo esta investigación en el espacio de un año, decidí llevar a cabo un análisis sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula, concretamente en quinto y sexto año de primaria. Como introducción y parte de los antecedentes que dan cuerpo y significado a la investigación, presento algunos de los proyectos que se desarrollaron y otros que se potenciaron durante el sexenio 2000-2006, en el cual el gobierno federal estableció las bases para la generalización del uso de tics en el sector educativo activo con el objetivo de desarrollar y expandir el uso de las tecnologías de información y comunicación para la educación básica e impulsar la producción, distribución y fomento del uso eficaz en el aula y en la escuela de materiales educativos, audiovisuales e informáticos actualizados y congruentes con el currículo, entre los que destacan Red Escolar, Biblioteca Digital, SEC 21, CEPIENSA, Red Edusat, Enseñanza de la Física con Tecnologías, Enseñanza de las Matemáticas con Tecnologías y finalmente, entre los más destacados en ciclomedia En ciclomedia constituyó el proyecto de mayor trascendencia e impacto en las escuelas primaria de educación básica, ya que en las aulas de quinto y sexto año de primaria se instaló un pizarrón interactivo, pantalla o pintarrón, un cañón, una PC con bocinas y una impresora. Sin embargo, desde mi perspectiva, la introducción de las TICs al aula no garantizan por sí mismas la transformación en el aprovechamiento académico y, por ende, la mejora educativa. El arribo de las tecnologías de la información y comunicación a las aulas en distintas partes del mundo ha replanteado la concepción de lo que entendemos por enseñar, aprender y la transformación de estos procesos. Además de conocer el potencial que tienen esas tecnologías para la educación, es necesario explorar, documentar e investigar los usos e integración de estas, así como las implicaciones y posibles cambios de organización del trabajo en el aula y si esto modifica o no prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Así, este estudio está orientado a analizar el uso e integración de las DICs por parte de los docentes de quinto y sexto año de educación primaria. De manera formal puedo decir que el objetivo de la investigación es explorar y analizar los usos de las tecnologías de la información y comunicación en el salón de clases por parte de los docentes en quinto y sexto año de primaria. Y dentro de los objetivos particulares encontramos uno Identificar, describir y analizar los usos didácticos que hacen los docentes de las tecnologías de la información y comunicación en las prácticas docentes y dos Analizar la integración que realizan los profesores en su práctica docente de las tecnologías de la información y comunicación y el desarrollo de competencias tecnológicas en su uso. Cabe mencionar que cuando uno comienza a realizar una investigación existen una serie de supuestos que se esperan probar para el caso y de manera formal me referiría a ellos como hipótesis. Las hipótesis que maneja en esta investigación se presentan de tres distintas maneras. Primero, describo aquellas que responden al nombre de hipótesis descriptivas, las cuales tienen el objetivo de describir al objeto de la investigación. Segundo, las hipótesis explicativas, que tienen por objetivo proponer una explicación a los fenómenos escritos. Aquí se formula una o varias hipótesis explicativas en frente de cada hipótesis descriptiva identificada en el universo descriptivo. Y por último, las hipótesis prescriptivas, que tienen el poder de mover las cosas en el tiempo con la finalidad de proponer la transformación de los fenómenos observados. Dentro de las hipótesis descriptivas presento 4. 1. Que existe una subutilización de las tecnologías en las aulas. 2. Que no existe capacitación suficiente en el uso de las tecnologías de la información y comunicación ni en el diseño de las rutas de aprendizaje centradas en estas. 3. Para muchos estudiantes el entorno de las TICs no les son del todo desconocidas. y 4. No existe un cambio de fondo en la enseñanza. Como podrán darse cuenta, manejo los mismos colores tanto en las hipótesis descriptivas, explicativas y prescriptivas, esto con el fin de que se relacionen unas con otras. Dentro de las hipótesis explicativas también presento cuatro. Uno, que los profesores no se han apropiado de las tecnologías de la información y comunicación para integrarlas en su práctica docente. Dos, si bien existe capacitación en el uso de las TICs, no existe formación y actualización pedagógica que permita su integración en la práctica docente. 3. Que los estudiantes hacen un uso cotidiano de un sinfín de herramientas tecnológicas como los celulares que les permite integrar el uso de las TICs de una manera más natural. Y 4. Que la sola inserción de las TICs en las aulas no garantizan que se modifiquen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, y aunque sé que no llegará este momento en la investigación, presento las hipótesis prescriptivas en relación con las anteriores. 1. Se requiere diseñar estrategias pedagógicas que permitan y promuevan la integración del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 2. Es necesario diseñar modelos pedagógicos que incorporen el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las aulas. 3. Si los alumnos logran desarrollar estrategias cognitivas que les permitan incorporar el uso de las TICs, mejorará su rendimiento escolar. Y 4. Se requiere diseñar estrategias pedagógicas que permitan y promuevan la integración del uso de las TICs. Así, de manera sintética podría decirse que hay tres grandes hipótesis, estas relacionadas con las hipótesis descriptivas, explicativas y prescriptivas. 1. Existe una subutilización de las TICs en el aula, pues la sola inserción de las mismas no garantiza que haya una modificación en el proceso de enseñanza que beneficie al proceso de aprendizaje de los alumnos. Se requiere diseñar estrategias pedagógicas que permitan y promuevan la integración del uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 2. No existe un cambio de fondo en el proceso de enseñanza debido a que los profesores no se han apropiado de las TICs para integrarlas a su práctica docente, específicamente en el proceso de enseñanza. Es necesario diseñar diversos modelos pedagógicos para incorporar a las TICs en las aulas y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y 3. No existe capacitación suficiente en el uso de las TIC ni en el diseño de rutas y aprendizajes centradas en las mismas. Si bien existe un proceso de capacitación tecnológica en el uso de estas, no existe actualización y formación pedagógica que permita integrarlas en la práctica docente. La disponibilidad y uso de las tecnologías es un proyecto que realizó el ILSE bajo el auspicio del la CEP durante el 2002. Una de las metodologías que se utilizaron para el fin de la investigación fue incluir un anexo al formato 911 que las escuelas deben de llenar al finalizar cada ciclo escolar. Entre sus propósitos destaco 1. Detectar y conocer el comportamiento de los principales indicadores de disponibilidad y uso de las TICs en la Escuela de Educación Básica. 2. Conocer el grado de equipamiento informático de televisión y comunicaciones en las escuelas. y 3. Establecer una metodología para obtener, sistematizar y mantener actualizada la información de disponibilidad y el uso de las TICs de tal forma que proporciona elementos de apoyo para la toma de decisiones con el fin de llevar a cabo el proyecto Expansión y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación básica. Los indicadores que utilizaron fueron 1. Porcentaje de escuelas equipadas, 2. porcentaje de escuelas equipadas por el proyecto de red escolar; 3. porcentaje de escuelas equipadas por nivel y subnivel. 4. Porcentaje de escuelas equipadas por condición urbano rural. 5. Porcentaje de escuelas equipadas con medios audiovisuales. 6. Porcentaje de escuelas con red EduSat. 7. Número promedio de computadoras por escuela y nivel. 8. Número de promedio de alumnos por computadora y nivel. 9. Número de maestros por computadora y nivel. 10. Porcentaje de escuelas con página web. 11. Porcentaje de escuelas con correo electrónico. 12. Comparar con cifras internacionales los indicadores obtenidos con el fin de hacer recomendaciones y, en su caso, calcular presupuestos. 13. Contar con una base de datos confiables que sirva como marco muestral para la realización de versiones posteriores de la encuesta a escala nacional y estatal. 14. Sentar las bases para obtener datos con el fin de calcular y poner a disposición de las instancias interesadas los indicadores de equipamiento tecnológico vigente en la actualidad. Dentro de las conclusiones que presentan se encuentran uno El grado de equipamiento que existe en las escuelas es mayor de lo que esperaban. No se conocía la dimensión del proveniente de fuentes diferentes al gobierno federal, en particular el proyecto Red Escolar, que es la inversión más importante. dos Los gobiernos estatales y locales y así como la sociedad civil participan activamente. De otra forma, no se alcanzarían estas cifras. 3. La conectividad a la Internet es escasa y más todavía el correo electrónico propio, así como las páginas web de las escuelas. 4. Las diferencias estatales conocidas en otros indicadores de desarrollo se repiten en este ámbito. 5. La comparación con cifras de otros países es muy desfavorable para México. 6. Se requiere afinar este instrumento para que las respuestas sean más confiables. Hay preguntas que se prestan a diferentes interpretaciones y 7. Se recomienda un proceso paralelo de control de calidad de la información. Como podemos darnos cuenta, han pasado pocos años y el número de equipos reportados en las escuelas se disparó de manera importante después del proyecto de enciclo lo cual no menosprecia esta investigación, pero sí modifica las condiciones, aunque no las circunstancias.